Cuestión de julios, más o menos siempre es julio. Cuestión de hombres, más o menos por ahí andan. Cuestión de decisiones, más o menos casualmente. Momento más ser humano suma. Cuestión de seres superiores, no lo creo. Cuestión de hombres con H grande, eso sí. Si le cupiera más de un corazón a un ser humano. Cada uno de ellos tuvo de seguro 26. Cada uno de ellos tuvo de seguro 26. I y a cualquier hora se siente pero ahora está Cuestión de esquemas y valores, no lo dudo. Cuestión de haber nacido a tiempo, puede ser. Cuestión de mostrarse similares, siempre hay tiempo. Hay un almanaque lleno de días 26, hay un almanaque lleno de días 26. Zdjęcia